もう、ありがとうございます。 外に出あなたの家族の家族の家 Ser un par de diligencia, s movida por derecha, no pienses en delincuencia. He dejado muchas cosas y otras siguen en mi esencia. Y los reales gantes dicen: Una amiga bandolera tiene par de coches fríos. Pa' poder meter de noche directo pa'l c a c e r í o Si tú estás vendiendo drogas, sentirás escalofrío. Cuando estés atando bolsa mientras suena un tema mío, yo creo que ya con eso se me entiende, papá. Esta gente sabe que esto es droga pal pal paladar. Y soy una leyenda, como Billotupac, y como yo, si la viví, yo s i la puedo contar. El tiempo que me quede vida, voy a seguir dándole escuela a toda mi gente querida por amor a mi bandera. Siempre miro para arriba, mis bandidos que me esperan en el cielo están cuidando de mi padre. Si esta vida siempre tuvo más regal que algo de arena. Cuando pasan veinte malas, reciente pasa una buena. Si esta noche no me duermo, debe ser por tanta p a Jet segue Empor e mat s oro drop aplauso.